samba chic, samba moderno e o samba quadrado. ao frevo, Ya estamos con Plinio, lo tenemos del otro lado vía internet en esta mañana 11:34 con mucho calor acá en Montevideo. ¿Cómo estás Plinio? Buen día Hernán, buen día Ángeles, siempre un gusto hablar con los oyentes de Radio Centenario. Bueno, ¿están con calor por ahí también? Aquí, aquí en realidad hay una ola de calor muy muy fuerte uh -huh. en, el, en el nordeste brasileño, en una capa del nordeste. Aquí en São Paulo estamos en la temperatura normal de verano, que es, que es alta, pero sin desvíos patológicos. <risa> bueno, bueno. Empecemos, nos planteas varios puntos para hoy, Plinio, empezando por qué pasó con aquel acto que nos adelantabas que iba a ser el presidente Lula en defensa de la democracia por el aniversario de aquella revuelta que hubo eh, frente a varios edificios de, de, del, del Estado ahí en Brasilia, ¿no? Sí, para seguir la conversa de la semana pasada, que había la aprensión en relación a la convocación popular que hizo Lula. Y nosotros entonces decíamos que eh, había mucha, digamos, eh, crítica a la manera como el acto había sido convocado. Bueno, resulta que el acto, que fue el miércoles pasado, fue muy esvaciado, ¿no? No tanto del punto de vista institucional como principalmente desde el punto de vista popular. Entonces... Los personajes no de que deberían estar del Supremo, del Legislativo, no fueron, mandaron segundos. Pero lo principal es que Lula hizo una gran pirotecnia donde él iba a hacer la reunión y después bajaría lo que nosotros llamamos a Rampa do Planalto. Es el, el lugar donde se entra en el palacio mm. para recibir el pueblo. Pero no había pueblo, ¿no? <risa> habían unos. que se yo, mil personas convocadas de última hora entonces fue una escena patética y qué, cuál es la relevancia la relevancia es que funciona no como una demostración de fuerza pero todo lo contrario como una demostración de fuerte eh, desgaste del gobierno no y desgaste en su propia base y yo creo que este es un dato importante para que los oyentes uruguayos entiendan un poco cuál es la el movimiento del, go del gobierno Lula aquí en Brasil. Y dijiste además, porque bueno, ya que no vaya el pueblo, es bastante, que no vaya gente a nivel de, de base, es bastante, pero que no fueron los la, las principales figuras de los poderes de Brasil, no fueron, que eso en general van, es medio como de carácter obligatorio, ¿no? Sí, mandaron representantes, ¿no? Ah. Mandaron el segundo, el tercero Pero por detrás de esto yo creo que está la, la presión para una reforma del gobierno Lula. no Nosotros tuvimos las elecciones municipales, le fue bien mal al PT, bien mal a la izquierda y muy bien a la derecha y a la ultraderecha. Y esto cambia la correlación de fuerza y la gente entonces quiere una expresión de esta nueva correlación de fuerza en el gobierno. Y, y cuando Lula convoca el acto, convoca para fortalecerse cuando el Centrón, no los fisiológicos, no mandan representantes. Es exactamente para decir usted, el señor, no tiene tanta fuerza y nosotros tendré tendremos que tener presencia mayor en el gobierno. Yo creo que esto es lo real que está por detrás de esta, digamos, casi que afronta del presidente de la Cámara del Senado. a Lula Bien, lo otro hablando de representaciones Plinio eh, tiene que ver ya eh, con, con temas de vinculación de Brasil más allá de sus fronteras con la asunción por un nuevo periodo en Venezuela de Nicolás Maduro precedido de una toda una etapa de tensión y distanciamiento con el gobierno de Lula precisamente se dieron distintas presencias brasileñas, ¿no? Por un lado, eh, cómo estuvo representado el gobierno de Lula eh, en ese acto de asunción y por otro, a nivel de organizaciones, el partido de Lula, el partido de los trabajadores y el movimiento Sin Tierra, esa organización social, digamos, pero históricamente muy alineada al PT, como ya hemos hablado contigo, ¿no? Exacto, que es un poco la secuencia de lo que conversamos antes, ¿no? El gobierno Lula se metió a, a, a hacer injerencias en los asuntos internos de otros países, ¿no? En Venezuela, y tuvo una relación, digamos, poco prudente con la elección de Maduro, no reconociendo la elección. Bueno, resulta que Maduro es el presidente y hay que tomar alguna providencia. La providencia de Brasil fue mandar la embajadora, lo que quiere decir que la relación no es buena, pero que reconoce el gobierno establecido que es lo mínimo. Uh -huh. Pero esto provocó mucha división dentro del gobierno y dentro del PT, porque gente a la derecha, y aún gente que ni tanto da la derecha, uh -huh. pero que es muy condicionada por lo que dice la media, no, criticó mucho a Maduro. Pero sectores del PT más a la izquierda y el, el movimiento de los sin tierra enviaron representantes. ¿no? Lo, que quiere, lo, que, lo que es también una afronta al gobierno, porque es si el gobierno del PT no eh, manda un, una digamos, representación secundaria, protocolar, y el, el MST y el PT envían representantes ostensivos... Esto muestra pues, una especie de una crítica velada en este lenguaje ritual de la política. y Pero demuestra uno, otra vez la dificultad que tiene Lula de tener una personalidad propia. no Se deja el tiempo todo gobernar por la gran media, por, por el deseo de estar bien en los periódicos de masa de Brasil. Mm. Sí, de, de los Sin Tierra, creo que vimos, en incluso actuando en, en el estrado, participando en la conducción de, de uno de estos encuentros internacionales que se hicieron al, al líder de, de, histórico, por lo menos que conocemos, del MST, que es Stedile, ¿no? que hemos hablado contigo sobre él, de Joao Pedro Stedile, estuvo ahí, o sea, mandó, lo, el primer nivel mandó el Movimiento Sin Tierra. Sin duda, la... De una manera muy, muy, digamos, eh, rápida de ver lo que piensan los sin tierra y leer el periódico de ellos, uh -huh. Brasil, Brasil de Facto. Uh -huh. y, y entonces, allí el apoyo a Venezuela es, y al gobierno Maduro es total. Juan Pedro fue, dio un apoyo ostensivo y recibió una, una, una, digamos, una recepción privilegiada, porque yo creo que el gobierno de Venezuela quería. un Poco decir, mira, la, los movimientos populares siguen con, con nosotros. Mm. Y entonces así fue. Sí, toda una señal política muy, muy importante. Bueno, Plinio, a, de, a propósito de más allá de las fronteras brasileñas, se está dando esta situación eh, de la empresa de las comunicaciones y de tecnología, de la información meta, la, la dueña de Facebook, por ejemplo, que eh, bueno ha cambiado su política respecto a controlar los contenidos que se vuelcan en las redes, eh, que antes permitía, por ejemplo, que fueran chequeadas eh, cosas que se ponían en las redes para ver su veracidad y, en todo caso, eliminarlas. En fin, ahora, no sé si intentándose alinearse con, con la nueva etapa que vendrá con Donald Trump en el gobierno de Estados Unidos, Eh, Meta abandonó esa política, pero esto ha generado eh, una reacción desde Brasil que puede tener consecuencias legales, ¿no? Sí, esto provocó inmediatamente un, una reacción del Estado brasileño, porque la realidad es que la ultraderecha se aprovecha mucho de esta, digamos, liberalidad total de las grandes eh, techs. no lo que ya discutimos esto aquí no verdad lo que está en, en juego es saber quién tiene el poder de censurar sí. si es el estado nacional o las grandes corporaciones que controlan la, la red social ¿no? y con la llegada de trump el dueño de la, de la meta dijo no nosotros ahora haremos una, una política de libertad total Bueno, esto él, provocó mucho malestar aquí en Brasil El Supremo Tribunal Federal pidió que la empresa dijera si esto se aplica a Brasil hmm. ¿No? Y la empresa mandó una nota Primero hubo una declaración de Zuckerberg Diciendo que sí, que se aplica a todos Pero después, de manera formal, mandaron una nota ambigua Donde dicen que sí y que no. O sea, esto hay que ver para adelante. Mm. Pero lo, a lo que parece, no van a aplicar directamente lo que están haciendo en Estados Unidos, pero sí dijeron que van a tener una mayor liberalidad con discurso de odio y con, y con las fake news. Bueno, entonces esto va... Esta es una pelea que ya viene, no, ya pasó... con Elon Musk y se va a repetir con, con la operación meta. Saber quién manda ¿no? y cuál es el poder que tienen estas grandes empresas de tumultuar de manera total el debate público de un país. Muy bien. Eh, lo otro tiene que ver ya con temas más duros. que donde están en juego vidas humanas también, Plinio, primero un ataque a un asentamiento precisamente de los sin tierra en el estado de San Pablo, donde fueron asesinados campesinos. Sí, esto ahora, ¿no? Estamos iniciando el año 2025 y hay cosas nuevas, pero hay cosas que se repiten, ¿no? Entre otras, las agresiones a los sin tierra. ¿no? Esto fue un ataque con 30 hombres armados, 30 hombres armados, que eh, atacaron un asentamiento, no era ni un acampamiento, era uh -huh. un asentamiento de los sin tierra, en una ciudad chiquita aquí, cercano de São Paulo, que se llama Tremembé, uh -huh. donde nació mi abuela mater, paterna, uh -huh. ¿eh? y y mataron dos, hirieron... y parece que uno de los seguidos va a morir también porque está realmente muy grave. ¿Qué es lo que están haciendo? Lo que nosotros ya aquí en Brasil llamamos de grillaje de tierra. Es robar la tierra, ocupar la tierra, porque es un asentamiento que queda muy cercano de la región urbana. Entonces ahora la, la especulación urbana quiere expulsar los sin tierras para incorporar sus tierras a la especulación eh, mercantil esto entonces ocurre claro que con apoyo del delegado, de los políticos y de las corporaciones que, que hacen la especulación inmobiliaria entonces es un hecho grave porque la policía civil de, del gobernador que es un gobernador bolsonarista apoya eh, o, o se silencia ¿no? mm. se, se omite de hacer cualquier tipo de investigación más seria, y entonces este es un, un hecho muy, muy fuerte, y en cierto sentido, Hernán, es una novedad, porque este tipo de ac acción se hacía mucho en la zona rural típica, pero en la frontera del urbano con lo rural, para incorporar lo, el, el rural al urbano, es una novedad no, esto es culmina, no cuando cuando viene el hecho y que se investiga, uno acaba conociendo que esto ya venía pasando y no solo entre Membre pero en varias otras ciudades, no mm. que en realidad es la historia de siempre, no la plata que quiere incorporar nuevas tierras para hacer negocios es un hecho fuerte el, la reacción del gobierno Lula tibia, no aunque el gobierno federal dijo que uh, metió a la policía federal para hacer la investigación, porque claro, no confía en la policía civil de São Paulo. Claro. Entonces esto es un hecho importante, importante que esto tenga repercusión internacional para que esta gente sepa que no se puede salir matando y invadiendo tierras de, de la gente pobre si, sin más, ¿no? Uh -huh. sin, no más. ¿Hay alguien detenido ya por esto, Prinio, que se sepa? Hay un, una persona que... Porque además lo filmaron, hoy día todo está filmado y, y metieron 30 personas para hacer esto. Entonces, hay un tipo que está preso, pero el delegado do, dio una primera de, declaración muy mala sí. que dijo, no, esto no es un problema político, no es un problema social, esto son peleas... De, del, del interno del MST, que desbordó en este tipo de violencia y es exactamente esta declaración que suscitó la, la necesidad de la intervención de la policía federal, porque evidentemente eh, es una declaración muy fuerte y muy rápida y cuando se, yo hablé con los compañeros de los sin tierra y no tiene nada que ver con esto es una típica grilaje de tierra, o sea, robo de tierra. ¿Y los sin tierra también utilizan esa modalidad de acampar o no sé, o hacer asentamientos eh, cerca de, de ciudades también? Sí, esto es el este es un asentamiento ya antiguo, tiene 20 años. Ajá. Y, y es parte de una política de los sin tierra de São Paulo de aproximar las uh, Los, la, digamos, la reforma agraria de la región urbana hasta para que la, la, los campesinos tengan la posibilidad de vender en la ciudad de vender al gobierno a la, a la municipalidad uh -huh. entonces esto es el resultado de una política de hace unas dos décadas de hacer asentamientos más cercanos de la ciudad pero es del MST de San Pablo ¿no? uh -huh. porque de manera general los asentamientos Del, que son promovidos por el gobierno federal, son en la, las áreas más remotas de Brasil. Uh -huh. Es una política un poquito de, por así decirlo, barrer, no sé si se puede decir así, sí, sí. barrer los pueblos para la frontera agrícola. Uh, claro. Bueno, y el último punto que nos planteabas esta semana tiene que ver nuevamente con situaciones de inundaciones en el nordeste de Plinio con eh, decenas de muertes ya. Miren, a veces yo yo veo el noticiero y pienso en nosotros también, mm. porque todo año las noticias, algunas de ellas son todas idénticas, mm. ¿no? Entonces, todo año aquí en Brasil y nosotros ya lo discutimos aquí en la radio, empieza con inundaciones monumentales en Minas Gerais, São Paulo y ahora Es una novedad en el nordeste. No es tanta novedad, pero es novedad la, la, la, la, el número de ciudades atingidas. Son más de 50 ciudades en emergencia y el hecho es que llueve en un día lo que estaba previsto para llover en un mes o llueve más en un día de lo que debería, debería uh, llover en un mes. ¿Qué es la crisis ambiental? No, Entonces es importante para que documentemos que la barbarie ambiental continúa No, La burguesía trata de naturalizarla Por eso todo el comienzo de año viene esta noticia como si fuera una novedad No es una novedad, es la repetición de una grave crisis Donde digamos no se hace nada para resolver de hecho el problema uh -huh. Bien Plinio, eh, para cerrarte te iba a preguntar un poco porque está, vemos en la prensa eh, algunas repercusiones internacionales en esto de que es ya estamos en el año donde Lula empieza a aplicar lo hablamos contigo sobre fines del año pasado, el ajuste, el ajuste fiscal no, digamos las medidas de, de apretar en la economía veíamos algunas reseñas internacionales donde hay incluso sectores eh, que le reclaman mano más dura todavía a, a Lula, el director de Forbes Brasil, por ejemplo, la revista Forbes famosa, diciendo Brasil no aguanta dos años más de gobierno de Lula, eh, bancos que han rebajado las calificaciones de las acciones brasileñas, y bueno, este tema de la devaluación también, que hemos venido hablando contigo, ¿no? En este marco es que ha comenzado el año en Brasil también. Sí, la, la verdad, Hernán, es que Brasil aguanta más el neoliberalismo. Uh -huh. No es el problema del gobierno Lula, ¿no? Pues entonces hay una presión muy, muy fuerte para evitar de cualquier manera que Lula no tenga alguna brecha uh -huh. en el uh -huh. régimen. de austeridad fiscal. Entonces, la, la, la palabra de orden de las burguesías hay que encuadrarlo de cualquier manera, ¿no? Y por eso esta gritaría. Sí. La, la verdad es que esta es la agenda de la derecha. Esta es, esta es la agenda del gran capital, ¿no? Hay que disminuir las políticas sociales para garantizar la, el rentismo de los credores de la deuda pública. Entonces está en esto toda la gran media trabaja un poco esta agenda, no. Pero la realidad es que lo contrario. No empieza el, un año donde el gobierno tendrá que hacer el ajuste y esto lo desgasta mucho porque lo inmoviliza. el, el, el régimen de austeridad fun, fiscal funciona como una camisa de fuerza que paraliza completamente el gobierno. Entonces lo que hay que hacer es salir de esto. Mm. Para salir de esto es necesario cambiar la correlación de fuerza. Ya es necesario denunciar lo que está pasando. Y no, Lula no por la situación de su gobierno, lo más probable es que retarde, ¿no? que regatee, pero va a acabar encuadrando en el régimen de, de ajuste fiscal. Y con esto no cumplirá La única promesa que hizo en la campaña, que iba a meter el pobre en el presupuesto federal. No, no en realidad tendrá que sacar todavía más el pobre del presupuesto federal para dar plata a los acreedores de la deuda pública. Pero ya ha empezado algunas medidas de ese ajuste fiscal Lula No, porque estamos muy en el comienzo del año y yo creo que antes de esto es necesario ver la correlación de fuerzas en el gobierno. Uh -huh. Pero el ministro de la Hacienda, Fernando Adagi, que es el portavoz de los derechos, del, de los intereses del capital en el gobierno, ya dijo que serán necesarios nuevos cortes. No dijo cuáles, no dijo de qué porte. Uh -huh. Para que la gente tenga una idea, en el, el último paquete de corte de gastos el gobierno cortó lo que sería 30 mil millones de reales en las políticas sociales. Pero el, la elevación de un punto percentual en la tasa de interés básica del Banco Central significa más 55 mil millones de gastos con el pagamiento del interés de la deuda pública. Entonces, es muy fácil ver que que el ajuste que quieren es un trabajo Sísifo Porque por más que corte la, el, el, la el, grande, el, el pero... servicio de la deuda, las, las, los gastos financieros absorben todo esto y todavía más. Claro, claro. Así es la lógica de, del capitalismo. Bueno, Plinio, muchas gracias como siempre en este contacto. ¿eh? Te mandamos un abrazo y el saludo... a la familia y a los compañeros de Contrapoder como siempre ¿eh? fuerte fue, muchas gracias hermano, fuerte abrazo a todos ahí de la radio y de los oyentes de Radio Centenario chau, hasta la semana próxima va a mejorar to be the final